Bienvenidas, bienvenidos todos un día más a Berrión, el magazine informativo de Berriozar y Reatía. Hoy es martes, día 3 de abril y tenemos una temperatura de 10 grados en Berriozar. El cielo nublado y antes se eh, ha chispeado un poquito, así que... Parece que sí, que las previsiones se van a cumplir, que vamos a tener eh, lluvia tanto hoy como mañana y posiblemente también el viernes es lo que nos dicen las eh, previsiones. Y en cuanto a las temperaturas parece que rondarán los 15 grados durante toda esta semana. semana santa pasada por agua pues la que nos espera, aunque seguro que lo agradecen mucha gente que hacía falta esta, esta lluvia para todos nuestros campos, todos nuestros cultivos y así será. Eh, veremos si es suficiente de cultivos y de agricultura, no, pero sí que hablaremos de otras cuestiones. Hoy estaremos, por ejemplo, con el director de la revista Berriozar, con Iñaki Vergara, ya que la revista ha sacado su número número del mes de abril y un número que lamentablemente es más finito que en otras ocasiones eh, con eh, motivo de la crisis. Nos hablará de todo ello más adelante, como hemos dicho, Iñaki Vergara, director de la revista Berriozar. Aunque también tenemos otras muchas cuestiones que tratar, muchas noticias de Berriozar y de la comarca de Pamplona que os contaremos en nuestro boletín informativo al que daremos comienzo en breves minutos. Así que quedaos con nosotros, quedaos en el 100.8 de FMO por internet en eguzquiplaza.net puesto que vamos a empezar ahora mismito. Y lo primero, como os he anunciado, con ese boletín informativo y posteriormente ya con nuestro tiempo de entrevistas. Comenzamos nuestro boletín informativo y como siempre lo hacemos con las noticias relacionadas con Navarra. Nos vamos en primer lugar al gobierno de Navarra donde UPN no descarta aplicar la amnistía fiscal, mientras la mayoría de los grupos parlamentarios se desmarca. La mayoría de grupos con representación en el Parlamento de Navarra rechazó ayer la amnistía fiscal anunciada por el Gobierno del Partido Popular. Sin embargo, UPN no aclaró su postura, si bien se mostró más bien favorable a la misma. El PP fue el único partido que se mostró claramente favorable a aplicar la medida de manera extraordinaria. La presidenta de Navarra, Yolanda Barcina declaró que su gobierno estudiará la amnistía fiscal para que aflore el dinero opaco, ya que no quiere que Navarra esté en peor condición que otros territorios. Así, aunque dijo no gustarle la medida, todo parece indicar que se decantará por su aplicación. En este sentido, el vicepresidente segundo y consejero de Economía y Hacienda, Álvaro Miranda, consideró que de aprobarse en Navarra, la amnistía fiscal no desincentivará a los contribuyentes, porque esta medida no se trata de un perdón, sino de una persecución. El resto de los grupos parlamentarios, PSN, Bildu, Izquierda Izquierda y Nafarro Abay, discreparon sobre la bondad de la decisión de Rajoy y mostraron claramente su rechazo. Juan José Lizarbe, del PSN, criticó la medida y recordó que la decisión ha de tomarse en el seno del gobierno y mediante el consenso. Pachi Zabaleta, por parte de Nafarro Abay, pidió que no se aplique la amnistía fiscal en Navarra y señaló que sería contraproducente. Por su parte, Bacarcho Ruiz de Bildu consideró grave el planteamiento de los presupuestos que perjudican a los trabajadores y premian a los defraudadores. Y José Miguel Nguyen, de Izquierda Esquerra criticó la posibilidad de amnistías de perdón de administrar a los delincuentes fiscales cuando a la vez se están desahuciando a familias afectadas por la crisis y avanzó que este tipo de medidas tendrán un desgaste para el Partido Popular. Seguimos en el Parlamento y seguimos hablando de economía, aunque esta vez sobre Caja Navarra. Y es que el Pleno del Parlamento Foral debatirá una moción de Bildu que pide reprobar la actuación de los responsables políticos del Gobierno y del Ayuntamiento de Pamplona en el proceso de fusión de Caja Navarra por el abandono absoluto de sus principios fundacionales. Así lo acordaron la Mesa y la Junta de Portavoces de la Cámara, que, sin embargo, no admitieron a trámite por los votos en contra de UPN y PSN, la solicitud de comparecencia de los representantes del Parlamento en la Asamblea de Caja Navarra y los órganos rectores de esta entidad, una petición efectuada por Navay. En declaraciones a los periodistas, el portavoz de UPN, Carlos García Adanero, acusó a la oposición de criticar toda actuación que se haga en Caja Navarra, porque el problema es que a muchos grupos no les gusta que no se haya seguido su apuesta de la asociación con las cajas vascas. Desde que eso no se hace, según dijo Adanero, se critica toda actuación que se haga. Bacarcho Ruiz en de Bildu defendió la moción tramitada en la que se pide la reprobación de la gestión de los responsables del Gobierno Foral y del Ayuntamiento, que ha llevado a la Caja a perder todo su valor con una actuación en la que se ha dilapidado un instrumento muy válido para la comunidad. Pachi Zabaleta, por parte de Nafarroba, y lamentó el procedimiento tan desastroso que ha desembocado en su integración en CaixaBank, con gravísimas consecuencias para 10.000 navarros, cuyas acciones en banco. Cívica han visto la semana pasada retroceder de manera muy importante. Mientras tanto, el consejero de Economía, Álvaro Miranda, volvió a tratar de desvincular al gobierno del destino de Caja Navarra. De hecho, subrayó que son ellos los que lo habrán hecho bien, mal o regular y quienes tienen que responder ante sus accionistas, clientes y trabajadores. y pasamos ahora a una noticia de la comarca de Pamplona que si bien no es exactamente una noticia de Berriozar, sí que afecta plenamente a esta localidad y es que el alcalde de Berrío plano ha abogado por llegar a un pacto con policías vecinas para vigilar Nuevo Artica. El alcalde de Berrioplano, el independiente José Mari Irizarri, de la agrupación Ayuntamiento de Berrioplano, manifestó ayer su intención de retomar los contactos con los consistorios de Ansoain y de Berriozar para alcanzar un convenio conjunto por el cual sus respectivas policías locales patrullen en el barrio de Nuevo Artica. A juicio del primer edil de Berrioplano, esta sería la medida más rápida y la mejor para responder a la demanda de mayor vigilancia policial que reclamaron vecinos de este nuevo desarrollo urbanístico. Tras registrarse continuos robos en garajes y trasteros e incluso algún atraco. En esta línea, Iris Harris sostuvo que quieren ir dando más servicio y más apoyo y que están trabajando en el tema para solventarlo, pero que hoy, de hoy para mañana no van a poder porque es un tema delicado. Por ello, consideró prioritario entenderse con Berriozar y con Ansoain para concretar un convenio que satisfaga a las tres partes. No obstante, apuntó que podría haber otras soluciones a largo plazo como crear un cuerpo propio. Además, Iris Harris se reunirá el próximo martes con los vecinos denunciantes Para hablar del problema, estos que indicaron que han solicitado la cita en dos ocasiones le entregarán las firmas recogidas para reclamar que se mejore la seguridad del barrio. Y hablamos ya sí, de las noticias de Berriozar y de la solidaridad con el Sahara que volverá a sentirse este verano en nuestra localidad. Y es que llega el verano y un año más las niñas y los niños saharauis se preparan para pasar estos días con familias que los quieran acoger. Para algunos es una experiencia nueva y aunque para todos, para los que vienen por primera vez y para los que no, eh, todos llegan con entusiasmo para poder pasar unas vacaciones en paz en nuestra tierra, en nuestros pueblos. Son veranos de calor en el Sáhara donde los termómetros alcanzan temperaturas insoportables y donde el único sitio donde riesgo a del calor es dentro de las jaimas. Nuestros veranos también son de calor pero aquí tenemos piscina, playa, medios para soportarlos y sobre todo tenemos agua, lo que supone un enorme cambio para las niñas y los niños saharauis. Son muchas las cosas que en estos días podemos ofrecer a estos niños y niñas y por ello el próximo 17 de abril a las 7 de la tarde tendrá lugar una charla informativa en el Espacio de Cultura en el Culturgune del Ayuntamiento de Berriozar. Y el Ayuntamiento de Berriozar ya ha hecho públicas las becas para el aprendizaje de euskera de este curso 2011-2012. El Ayuntamiento ha resuelto la concesión provisional de ayudas para el aprendizaje de euskera y el listado de personas beneficiarias de estas becas está ya disponible en la página web municipal berriozar.es. Las personas que han recibido beca en esta convocatoria tendrán que aportar la documentación correspondiente al final de curso antes del 15 de julio de este año. Las personas que no solicitaron la beca en noviembre lo podrán hacer, tendrán oportunidad de hacerlo del 1 de junio al 15 de julio de 2012. Para cualquier información pueden acudir al servicio de Euskera Municipal en el 948 300359 o en el, la, en el correo electrónico euskara@berriozar.es. arroba repetimos las formas de contacto 948 30359 o por email en euskara@berriozar.es. arroba Y os recordamos eh, que el ayuntamiento también ha firmado eh, convenios con entidades sin ánimo de lucro, entidades que trabajan a favor de las personas más desprotegidas y con problemas de discapacidad. Por ello, eh, ha renovado o ha firmado convenios de colaboración con siete asociaciones eh, con una partida económica total de 5.300 euros. Las asociaciones son las siguientes. Asociación EUNATE, Banco de Alimentos, Asociación de Ayuda al Vecino y Vecina de Berriozar, ANFAS, Espina Bífida e Hidrocefalia, Caritas y eh, la Asociación de Esclerosis Múltiple. Os recordamos también que sigue abierta la matrícula para el curso de monitorado de tiempo libre organizado por Lanchotegui. La asociación de nuestra localidad ha organizado este curso dentro de un módulo especial de gestión de espacios juveniles. El curso tendrá carácter teórico práctico y una duración de 270 horas y se impartirá en el local de Lanchotegui, en el número 22 de la calle Le Cuartea. Tendrá un precio de 350 euros, aunque puede ahorrarse el 50% de la matrícula gracias a la beca ENAG. El taller tendrá lugar del 10 de abril al 2 de junio y el plazo de matrícula eh, se cierra mañana. Mañana es el último día para matricularse en este curso llamando al teléfono 948-300236 o en la página web lanchotegui.org. Repetimos 948-300236 o en la página web lanchotegui.org. Y os hablamos con esta sintonía, como siempre, de deportes. Y es que Berriozar se ha hecho con la chapela de los Juegos Deportivos de Navarra de Erri Kirolak en categoría cadete. El pasado domingo tuvo lugar en Iganzi la final de los Juegos Deportivos de Navarra de Herri Kirolak. En dichos juegos, que se organizan junto con el Instituto Navarro del Deporte y Actividad Física, se disputan campeonatos en tres categorías, categoría alevín, categoría infantil y categoría cadete, que es la categoría en la que han logrado la chapela eh, los equipos de Berriozar. En las categorías infantil y cadete se disputan dos campeonatos, el de Socatira y el de prueba combinada. Y en la categoría alevín solamente se disputa el campeonato de combinada. Veamos pues los resultados del campeonato de prueba combinada. En alevines eh, los campeones fueron Andramari, segundos eh, Sanducelay, en tercer lugar Basaburua y por último Abelu. En infantiles eh, Basaburua también eh, se hizo con la chapela, Andramari fue segundo... Tercero fue el, eh, Berriozar Y cuarto Íñigo Aritza Mientras que en cadetes, como hemos dicho antes El campeón fue el equipo de Berriozar Segundo fue Vera Tercero Basaburúa Y cuarto Andramari En cuanto a Socatira En eh, la categoría infantil eh, Andramari obtuvo la chapela Segundo fue Basaburúa, Tercero Íñigo Aritza Y cuarto Berriozar Mientras que en cadetes eh, Berriozar consiguió una doble victoria Ya que eh, se obtuvo el primer Primer y segundo puesto, Berriozar A se alzó con la chapela, seguido de Berriozar B, tercero Andramari y cuarto Basaburúa. Por lo tanto, nuestras más sinceras felicitaciones a todos los representantes de Berriozar. Dorionac, pues, eh, a los eh, equipos de nuestra localidad, de nuestro pueblo, por esas victorias eh, en los Juegos Deportivos de Navarra de Erri Kirolak. Hasta aquí llega nuestro boletín informativo. Más información en próximas eh, horas en Berriozar y Retia o en todo momento en eguskiplaza.net. out of my control Magazine Berrión, estáis escuchando el 100.8 de FM o por internet en eguzquiplaza.net y como os hemos dicho antes eh, vamos a hablar de la revista Berriozar, una revista que ya tiene su número de abril el número 48 eh, ya, tiene, ya está en la calle, ya lo podéis encontrar en eh, los lugares habituales y tenemos con nosotros ya a su director a Iñaki Vergara, Kaixo Iñaki Egunon, Kaixo Egunon. Bueno, pues eh, como vemos eh, ...ya está aquí la revista Berriozar... ...como hemos dicho antes... ...en la portada tenemos a un vecino... Eh, ...ilustre diríamos también... ...a Iñaki Villanueva que, bueno, aparte de músico conocido, mmm, también eh, es artesano, ¿no? Sí, sí, este muchacho hace de todo. De todo. Está tirando eso Sogatira, que está con los cencerros puestos de zampanzar, <risa> y aquí está. De artesano también lo tenemos. una eh, faceta que te guardaba por ahí también. Efectivamente. Le, hay, hay gente que sirve para todo. Gente de, de, como del renacimiento, ¿no? Que, que hacen, le pegan a todas a todos los palos. Pero bueno, vamos, vamos por orden. Eh, ya llegaremos a ese artículo, a esa entrevista con Iñáñez eh, aquí Villanueva y comenzamos por el primer artículo que habla del eh, Día Internacional de la Mujer eh, un día en el que habéis hecho un reportaje fotográfico un repasillo visual y también con eh, bueno pues eh, de, mediante un texto en el que explicáis qué dio de sí esa esa jornada que se convirtió en berrozar en, en toda una semana casi de, de sí. actividades la verdad es que sí en el texto hecho un poco poquito como ha ido la semana y un poco las reivindicaciones pues, desde la mujer un poquillo y luego sí que las fotos nos hemos centrado un poco en el día más festivo que se hizo aquí en Berrezar que fue uh -huh. el, el, el domingo, domingo ¿no? uh -huh. y entonces un poco pues una representación de lo Cuba allí un poquito ¿no? pues danzas, actividades, diferentes cosas. Uh -huh breve, porque es que ya <risa> porque se nos ha quedado la flaca no, no, que empezaría para la revista La Flaca ya, se nos ha quedado pues, sí. una página, cuando esto de normal digamos dos o tres páginas todos los uh -huh. meses, pero bueno es lo que, es es, lo que tenemos que es, es lo que es lo que toca, ya hablaremos un poquito más adelante de, de todo eso, de, de la crisis de los momentos difíciles que está viviendo la revista, pero si te parece seguimos adelante con este repaso para que nuestros oyentes sepan qué se van a encontrar este mes en la revista Berriozar Pasamos página y tenemos a Laura Jiménez, concejal de Izquierda izquierda en el Ayuntamiento de Berriozar, dentro de una sección eh, que, bueno, que sigue adelante, que consiste en eh, conocer un poquito más a los ediles de nuestra localidad, que bajo el título del Ayuntamiento, por dentro, pues nos muestra las aficiones y los gustos y, bueno, sí. un poco, la vida un poquito más privada de, de nuestros sí. concejales. como hemos comentado una vez, esa es la idea, ¿no? Es coger un poco a la gente que, que está defendiendo ahí día a día, ¿no? Pues un poco y ponerle un poco de cara, porque hay mucha uh -huh. gente que de igual te la juntas por el pueblo y dices, joder, ¿es este me suena, me suena, pues mira que te suena, <risa> porque pues está ahí en, el, en los plenos, ahí peleando por, con sus ideas, ¿no? Pues era un poquito pues dar a conocer a toda la gente que pasa por ahí. Y ahora le tocaba a Laura y ahí está, contándonos un poquito que está centrada en sus hijos, en uh -huh. su hija y un poquito ahí <risa> toda la. El o sea, día su a día, su bueno. vida familiar prácticamente. Sí. <risa> y eh, siguiendo adelante que eh, todo aquel que tenga interés en, en conocer eh, tanto estas como otras entrevistas y otros artículos, bueno, pues tendrá la oportunidad, de que lea la revista nosotros solo damos pequeñas pinceladas de lo que, de lo que se encuentra en estas páginas, siguiendo adelante como decía, tenemos otras noticias breves eh, del día del árbol del concierto de Marea, un poco siguiendo la actualidad del pueblo, ¿no? Sí, es una sección que al final yo creo que vamos a tener que picar un poco más en los breves, para contar un poquito <risa> más cosas porque al final casi pues, los temas van a página, pero bueno, sí que los breves nos interesan. Al final son pequeñas noticias, pues como el Día del Árbol, como siempre tan tan numeroso y con tan, tanta ilusión hace la gente, poner uh -huh. su árbol y ¿no? plantar un árbol, que es de las cosas que hay que hacer, ¿no? Plantar un árbol, escribir un libro Y, <risa> y tener un hijo, efectivamente. Un hijo, pues es una de las cosas que al Día del Árbol pues muchísimos jóvenes y no tan jóvenes pues van ahí con familias enteras a, a plantar el árbol, que es lo que lo uh -huh. que hay que hacer. Uh -huh. Bueno, eh, comentábamos al principio de la entrevista, en las siguientes dos páginas tenemos a Iñaki Villanueva, a ...vecino del pueblo que nos muestra una faceta más de, de su personalidad que es la de artesano ¿qué es lo que, es lo que hace? pues yo creo es que hace un poco de todo porque en la revista casi todo lo que hemos sacado es talla de madera porque es con lo que más a gusto se encuentra pero allí en el, en el espacio de casa en el jardín pues tiene piedra tiene, tiene metal yo creo uh -huh. que toca bastantes temas de hecho cuando fui estaba con arcilla ya trabajando un, una silueta que quiere hacer uh -huh. para un rótulo de un... Entonces, yo creo que le da un poquillo, da un poquillo uh -huh, a todo. Latín. Con la madera, lo que nos, nos hemos entrado, creo que, que más le gustaba pero... y lo que uh -huh. más cómodo se encuentra. Pero creo que me comentó que acaba de dar un cursillo de cantería ahora, o sea uh -huh. que, que está ahí dándole un poco Vemos todo. Eh, esculturas, escudos de, de familia, de, de apellidos y bueno, un, poco, un poquito de todo, como tú decías. ¿no? Sí, la verdad es que sí. Uh -huh. Y ya para terminar, mmm, tenemos la clásica sección de música con la que se cierra siempre la revista, aunque esta vez más reducida. Ja. Sí, bueno, este es el grupo DEA de que los hemos sacado un poquito aquí también del, del pueblo uh -huh. y un poquillo les hemos sacado un poquito que nos cuente sus historias un grupo que, pues, que cantan en inglés que están haciendo un rock ahí un poco yo creo cañerete, pero, uh -huh. pero creo que es interesante ahí, entonces les hemos sacado un poquito pues para pa dejarlos oír también, que tengan su espacio también en la revista Y ya con ello concluye la revista y bueno, aquí hay que decir que el repaso de este mes se nos ha quedado un poquito más corto que, veces, que en ocasiones anteriores y... Eh, es porque la, la revista viene más finita, ¿no? como comentabas sí, antes Sí, la revista se nos ha quedado con ocho páginas útiles, como bien uh -huh. dice porque viene con doce, pero las portadas y ahí pues un poco para la publicidad y esta gente que, que también día a día nos sigue apoyando, que también hay que agradecer pues tanto como al ayuntamiento como, como al resto de comerciantes que nos sigan apoyando la revista, porque al final sin ellos está claro que no estaría uh -huh. y dentro de sin ellos, pues volveríamos un, poquito, igual un poco a la campaña ¿no? Uh -huh. y me he dado, bueno, yo no he que mañana mismo tendréis la revista pero será mañana mismo, pero igual pasado la idea era que tendréis antes de Semana Santa para poder llevarlo a casa hoy, esta mañana mismo, yo creo que se va a empezar a repartir entonces, porque la han cogido ayer a la tarde de la imprenta, entonces, yo creo que entre mañana y pasada podremos tener todos en casa pero eso es un poquito la idea y lo que comentábamos, ¿no? volviendo un poquito a la campaña hoy me estaba dando una vuelta, haciendo los comercios y viendo un poquito preguntando a la gente, ¿no? los comercios, a ver si ha venido comprando ya esos boletos de la campaña que hemos sacado eh, la gente dice que va un poco lenta, pero dicen que va, es que hasta junio es muy tarde, pero bueno, yo creo que hay que ir poco a poco con la campaña y que la gente se entere de todos los premios que tenemos uh -huh. y a ver un poquito cómo sale esa apuesta. Bueno, y hablando de ese sorteo, pues eh, recordar eh, algo que quizá no dijimos el mes pasado cuando te tuvimos aquí por última vez y es que el sorteo se realizará el día 16, que sí. ya hay una fecha concreta. Que eh, se realizará un sorteo, esto sí lo comentamos, de, de varios premios, de tres premios distintos que eh, consisten en, en diferentes lotes eh, de productos aportados por los comercios que han colaborado ¿no? con, la, con la campaña y mmm, que la gente que quiera participar solo tiene que ir a estos comercios y comprar un boleto al eh, módico precio de un euro, ¿no? un Eso solo es. euro que me imagino que para vosotros significará mucho también ese euro. Sí, la idea yo creo es un poco que día a día, Creo que con, con el apoyo de cada uno, pues vamos a volver a aquella palabra de la Lola Flores, que decía, mm -hmm. con un duro que pondríais cada uno, pues yo... <risas> bueno, pues aquí con un euro que cada uno, la idea es que la revista, tal como está yo creo que se puede recuperar tranquilamente con, con un poquito de dinero para poder financiar un poco las páginas que hemos no tenido que quitar y poder darles un poco pues entre todos, como bien dice la campaña un poquito más de amplitud a la revista para que la gente se sienta un poco más, más vista, ¿no? que al final con una página de fotos pues yo creo que cuando antes dábamos tres pues queda un poquito así, y eso es y haremos diferentes cosas hemos presentado al ayuntamiento para poder estar el día de berrezar con una mesita, que la uh -huh. idea es traer revistas viejas y que la gente pueda coger y completar esos números que le faltan, uh -huh. yo creo que ese día, cuando nos dejen un poco estar ahí en el día de berrezar, yo creo que también es un poco estar con la gente, hemos hecho unas camisetas que también intentaremos vender ese día un poquito pues para recaudar un dinero para pues un poco para paliar esta falta de páginas, ¿no? Y el 16 de junio, que será el día del sorteo, como dices también Habrá, habrá más cosas, ¿no? Ese día 16 de junio se celebrará el quinto aniversario, ¿no? Ay, ay, vamos calentando poco a poco porque estamos moviendo grupos, estamos cosas. La Big Van hemos conseguido hablar con ellos y yo creo que es el que está fijo ya para que pueda venir un poco a ese concierto que queremos hacer en las Escuelas de Aldea y posiblemente intentaremos conseguir un cárter con dos o tres grupos más para que quede, yo que sé, para que la gente pueda ver diferentes grupos, diferentes estilos musicales y luego intentar hacer una fiesta bonita que un poco que nos recuerda a todos que la revista ...ya cinco, cinco años ya en el, en el pueblo... Y un poquito pues, aprovecharemos ese día pues, como acto general pues, para hacer el sorteo y que la gente se anime y, no sé, hablar de un poco de, de llenar las cosas. Bueno, pues esperemos que salga todo muy bien. Eh, conforme se vayan confirmando detalles, se vaya acercando la fecha, porque como decías antes, es, todavía es pronto, pero uh -huh. conforme se vaya acercando esa, esa fecha, ese 16 de junio, pues iremos contándolo aquí también. Te esperamos, eh, como siempre, el mes que viene con una nueva revista bajo el brazo, Iñaki Vergara Muchas gracias Muchas gracias casco. Agur Agur shine doing what I've shown. Never free, never me. So I dub thee. What no, I don't Con el Unforgiven de Metallica llegamos a las 10 menos cuarto de la mañana y nosotros nos vamos a despedir. Hasta aquí llega el Berrión de hoy. Mañana volvemos a las 8 y media con el, magazine, eh, perdón, con el boletín informativo en Euskera y a partir de las 9 con el Magazine Berrión. <música>